Libre Palestina, sino presuncionista. Nos vamos rápidamente al encuentro de María Landy, que está con nosotros aquí en el estudio. Eh, por supuesto, en un día muy especial, ahora nos va a contar un lanzamiento que estamos viviendo ya, ¿no? De una semana en la que Palestina está en el centro. Eh, María, Espacios Libres de Apartheid, bienvenida, ¿cómo andás? Buenos días, muchas gracias, como siempre, por la invitación. Bueno, es así, ¿no? Estamos iniciando una semana en la que hay que centrar en este tema, que ahora vamos a hablar de por qué el apartheid vinculado a los palestinos, aunque para algunos esté muy claro, para otros puede todavía no estarlo, pero empieza una semana. Sí. Este, se hace, desde hace exactamente 21 años, en todo el mundo... Eh, a raíz de una iniciativa que surgió en una universidad canadiense de Toronto, creo, estoy casi segura, y fue una iniciativa de estudiantes de esa universidad que decidieron que era el momento en el cual estaba del, de, de parte del de la, la, el pueblo palestino eh, empezando a, o buscando afianzar eh, la conceptualización del apartheid israelí hablamos de hace 21 años right. entonces a, esos, a ese grupo de estudiantes se les ocurrió eh, instaurar en su universidad una semana en donde iban a hacer una serie de actividades formativas e eh, informativas para explicar a las estudiantes eh, por qué hablaban de apartheid, en qué consiste uh -huh. el apartheid, qué qué similitudes o qué diferencias tenía con el más conocido régimen de Sudáfrica. Y, así, y eso empezó a crecer y empezó a extenderse y salió de Canadá y a lo largo de los años eh, fue abarcando los cinco continentes. Entonces está estrechamente unida la semana al movimiento BDS porque surgió de estudiantes, de gente que estaba ya militando en el movimiento que estaba, que era incipiente, ¿no? el movimiento claro. de boicot, desinversión y sanciones, pero ya estaba más avanzado el, el movimiento de boicot cultural y académico. Entonces, justamente eh, a raíz de que fue creciendo, fue creciendo y se empezó a extender, a, a, realmente hoy en día no hay eh, país eh, casi donde no haya alguna actividad que, que conmemore La, y que se sume a, a esta semana, también salió del ámbito universitario para pasar a, a, a otros ámbitos claro. de la sociedad civil, de la militancia social eh, y entonces, hoy por hoy esta semana eh, este año cae en un momento especial eh, por un lado porque el movimiento BDS está cumpliendo 20 años en julio y, y bueno, la semana de la es, es digamos, un producto eh, o, eh, muy estrechamente ligado al movimiento BDS, ¿verdad? Porque lo que, busca, lo que buscan ambos es cortar todos los vínculos eh, de complicidad con el régimen israelí. Es, empezó pidiendo los, cortar los vínculos de las universidades claro. y ahora el, bueno, el movimiento BDS pide cortar todos los vínculos. Se da también en una coyuntura muy especial porque... Bueno, por lo que estamos viviendo, porque es la segunda semana que, de, contra la, que, que se celebra siempre en marzo. no, Generalmente culmina el 30 de marzo, que es el Día de la Tierra Palestina, que conmemora otra masacre marzo. de las tantas de Israel contra la población palestina. Eh, Y a veces se extiende en abril, o sea, las fechas son flexibles en claro. cada territorio, en cada región, se, más o menos se, se pueden cambiar. ¿En torno al 30? Sí, en torno al 30. Nosotros en América Argentina. Latina algunos años lo hicimos en abril, porque si querías enfocarte en la universidad, marzo es un mes en que Ay, en la sí. universidad todavía no pasa mucha cosa. ¿no? Pero este año eh, se acordó esa fecha del 21 de abril, que por otro lado es el día contra la discriminación racial establecido por la ONU en 1966 y que conmemora una masacre que el régimen racista sudafricano eh, cometió contra este, la población negra en, en 1960 la policía sudafricana del apartheid asesinó a casi 70 uh -huh. eh, personas que estaban manifestando ¿no? bueno Y este año, como decía, son, se cumplen 20 años del movimiento BDS, pero además es el segundo año que la semana transcurre bajo el genocidio eh, intensificado que estamos viviendo. Y, y en particular nos encuentra eh, esta semana en particular con la, eh, la ruptura del alto el fuego eh, y la reanudación de, de la masacre, de la carnicería eh, que Israel reanudó eh, esta semana ¿no? el martes de esta semana contra la población de Gaza en 100 puntos diferentes sí. este, atacó bombardeó eh, del sur al norte y al centro y bueno, como todos sabemos esa es la noticia en estos días sí. eh, las alarmas han sonado eh, UNICEF dijo que UNICEF ya había dicho que esa semana o la anterior había dicho que más de un millón de niñas y niños en Gaza estaban, eh, no tenían sus necesidades básicas cubiertas como para sobrevivir, o sea que estaban amenazados de morir. Y ahora, por ejemplo, Defensa de la Niñez Internacional, eh, a través de su sede palestina, dijo que eh, los 200 niños que, que, que asesinaron entre el martes y el miércoles... Eh, es la cifra más alta en la historia de, de, de Palestina de, de niñas y niños asesinados en 24 horas. No pasa nada, no. aquí no pasa además, nada, está todo bien. El, hay un lío bárbaro dentro de Israel, el otro día vimos imágenes sí. de confrontación entre la gente con, sí. contra el gobierno, le gritan, no sí. dejan hablar a un legislador, sí. hicieron una conferencia de prensa a gente que, es de, que fue de la inteligencia de Israel contra las medidas de Netanyahu, pero no... Sí, igual. De todas maneras. Y tiene un costo más alto todavía, claro, cada vez que se mete. Sí, de todas maneras, tenemos que siempre ubicarnos en que las protestas dentro de Israel son entre los, los, los grupos eh, y los partidos y las vertientes históricas del sionismo. Eh, la más secular, que, que representó siempre al Partido Laborista desde la fundación del Estado, con eh, la. La del sionismo religioso que es el, el que está creciendo Ajá. y el que hoy gobierna en Israel es el, es el sionismo extremista, claro. terrorista, el de los colonos, pero unos y otros tienen el mismo plan para Palestina, para la población palestina, claro. que es hacerla desaparecer porque... El, y los familiares el gran los... Israel se extiende del río al mar, ellos sí lo pueden decir eso a lo nosotros lo nos criminalizan claro. y claro, la, las disputas tienen que ver con las reformas legales, constitucionales que el, el, el gobierno actual eh, quiere hacer y en, este, en esta coyuntura en particular tienen que ver con que los familiares de los rehenes eh, de manera sensata este, leyendo la realidad y nada más que eso eh, sostienen la tesis de que la única manera de recuperar a los rehenes que quedan con vida yo hablo de rehenes, pero también hablo de rehenes palestinos sí, sí. por eso aclaro sí, claro. unos son rehenes y los otros son prisioneros ¿Cómo sí. no, asunto? no, todos son rehenes entonces, o todos son prisioneros Exacto. de una verdad. manera u otra que Exacto. la queramos llamar entonces, las familiares han reconocido que la única manera de recuperar a los que quedan con vida o los cuerpos de los que Israel asesinó mediante las bombas, eh, no asesinados por jamás, eh, es a través del de alto el fuego y las negociaciones. Claro. Pero como Netanyahu, eso no le sirve, Netanyahu tiene una agenda política única y exclusiva que es permanecer en el poder. Y para eso necesita continuar la guerra. Exacto. Y, y matar a todo el resto de los rehenes nunca le importó nada. Eso lo mostró desde el primer día. Esas son las luchas internas. No es que nadie en Israel esté movilizándose a favor contra la, la masacre de palestinos, contra eh, los 200 niños asesinados, contra los horrores del genocidio. Sí, a Netanyahu eso lo, él necesita, por una cuestión de política interna, eh, perpetuar esta situación por las distintas situaciones que, que a él este, lo involucran, pero además también eh, el odio a la población palestina, el desprecio y, y, y, y esta masacre va más allá... Eh, de los intereses personales que tiene Netanyahu de perpetuarse en el poder, que si se termina el conflicto se la va a ver difícil, sí. sino que también hay una cuestión histórica ahí que viene, no, que ahora se ha intensificado, pero que viene hace, desde muchísimos años, que tiene que ver con el desprecio a de la población palestina y la intención de erradicarla. Claro, sí, este, justamente planteaba eso, que, mismo que tú estás diciendo en, en, un, en un artículo que, que, que salió hoy en Brecha, uh -huh. que... Que precisamente hay dos cosas. Uno, entender este, a este psicópata eh, eh, que es Netanyahu que está dispuesto a sacrificar todo lo que sea necesario, los rehenes, los soldados israelíes que manda a Gaza, todo, todo con tal de mantenerse en el poder. El día que eligió para el ataque es muy significativo porque ese día él tenía que volver a comparecer ante el tribunal que lo está juzgando por claro. delitos de corrupción. Iba a haber una gran manifestación en Jerusalén. Eh, tenía, eh, Esta es una te, causa nacional, claro, quedan todos atrás de él. Claro, y exactamente. Y tenía mucha resistencia y oposición porque él, en su deseo de garantizar la impunidad y no ser juzgado por corrupción, quería destituir a la Procuradora General de, de, de, de la República y al jefe del Servicio Secreto israelí, Jim Beth, que son dos que están involucrados en la acusación contra claro. Netanyahu de corrupción. Entonces, destitución. Y ahí, por supuesto, empezó la protesta. O sea que el momento no podía ser más oportuno. Él, como siempre... Este, buscando la sobrevivencia. Además, ese día se iba a discutir en el Parlamento un presupuesto que, para lo cual el gobierno necesitaba los votos que le estaban faltando con la salida de este nazi, que es eh, el, el ministro extremista Ben Gebir, eh, que ya había salido y que dijo que iba a volver cuando volviera la guerra, porque es esto del alto el fuego nada no entonces necesitaba los votos de Bengvir necesitaba que Bengvir volviera a, a la coalición de gobierno eh, mesiánica nazi y necesitaba también eh, estaba Estaba tecleando porque los, los partidos religiosos ultraortodoxos también amenazaban con no votarle el presupuesto si no mantenía la exoneración de servi de, del servicio militar para las, la, la gente, los jóvenes eh, eh, ultra religiosos. Entonces, he sabido que nada une más al sistema político y a la sociedad israelí que derramar sangre palestina. Ahí. Se unen todos. Se, se superan las diferencias, las disputas y todo el mundo se une en la causa común del de genocidio contra la población palestina. Entonces, lo que tú decías, Emiliano, es exactamente así. Netanyahu es como un símbolo, es la expresión máxima y más extrema, pero de una cosa que está en el origen del proyecto sionista. en El proyecto sionista, que, que surge a fines del siglo XIX en Europa... Siempre estuvo claro que para construir ese proyecto del de Estado judío en la tierra de Palestina había que deshacerse de la población árabe. Nunca hubo lugar para la población árabe en ese proyecto. Que los diferentes perfiles, gobiernos, partidos lo hayan, le, lo hayan, le hayan puesto otras máscaras, otro ropaje, otro discurso, no quita que el proyecto haya sido siempre eso. Lo que pasa es que ahora ya no usan máscaras y son explícitos. Lo que hay que preguntarse es hasta cuándo el mundo, la comunidad internacional, hablo desde el, las potencias occidentales cómplices hasta el mundo árabe y, y musulmán que también ha dejado solos a, a, a los palestinos y palestinas. 099 326 381 para sus mensaje. Tierra, la tierra la el trigo ya se cosecha, el trigo ya se cosecha. El limón Maduro está. El limón Maduro está. Seguimos conversando con María Landi, periodista integrante de la campaña Espacios Libres de Apartheid, que está eh, lanzando el día de hoy y hasta el 30 de marzo, la semana contra el Apartheid israelí, la edición 2025. Comenzamos mencionando esto. ¿En qué consiste concretamente esta semana? ¿Qué actividades están previstas? ¿Cómo funciona? Bueno, vamos a hablar de, de aquí, ¿verdad? Claro, de, de Uruguay. Esto ¿Es a nivel mundial? Sí. Eh, a nivel mundial, ya dijimos, son un montón de actividades, muchísimas, muchísimas, en montones de ciudades, países, territorios. Se organizan actividades eh, sociales, políticas, culturales, uh -huh. académicas, muchas en universidades, otras en otros espacios, ¿no? O sea, muchísimo que van desde proyecciones de películas, eh, cineforos, eh, movilizaciones, charlas, eh, testimonios, lectura de poesía, obras teatrales, eh, un montón de cosas claro. en todas partes. Concretamente y, en Uruguay. Y en Uruguay lo que va a haber más sin perjuicio de que pueda a, este, haber otras actividades eh, que surjan por iniciativa de diferentes claro. grupos y colectivos. ¿no? Nosotros hemos hasta ahora registrado algunas cosas. Nosotros, en primer lugar, la campaña eh, Espacios Libres de Apartheid en sus redes sociales hoy arranca con una serie eh, de placas informativas y educativas que, que vamos a ir... Eh, posteando, que vamos a ir publicando a lo largo de la semana eh, sobre el apartheid ah. israelí. Porque como hablábamos hoy, mucha gente se pregunta qué es eso, ¿Qué, sí, de qué se claro. trata, en qué consiste. Entonces, eh, eso lo, va, lo vamos a ir eh, eh, compartiendo ¿no? como uh -huh. placas didácticas. Empezamos hoy. Hoy Bien. empieza y a lo largo de la semana va a continuar. Por ejemplo, mañana... Este es el eh, aquí es el la marcha por el agua es Ajá. el día el, del agua y entonces las placas que, que de esa serie sobre el apartheid que vamos a, a publicar mañana son sobre el apartheid del agua Ajá. que Israel aplica sobre eh, con, contra la población palestina no entonces Mañana el tema de esas placas Van a ser sobre el apartheid del agua Y también vamos a marchar también, Eso te iba a preguntar, también sí. van a estar participando sí. En la movilización Claro que sí, vamos a, a participar en, Nos vamos a concentrar en el obelisco Vamos a repartir volantes este, Alusivos del tema Habrá también algunos carteles claro. Y es una forma también de Lo más importante que se plantea la semana del apartheid y, y yo diría la lucha palestina en general, que es la interconexión, la intersección entre las la lucha palestina y las luchas este, locales y, y globales por otras causas de la justicia climática, la justicia ambiental, la justicia social, etcétera. ¿no? La justicia de género, todas. Y bueno, en este caso el tema del agua es fundamental, está inseparablemente ligado por el justamente lo que es el apartheid del agua eh, contra el pueblo palestino. Después, eh, sabemos que aquí ustedes también se han comprometido a lo largo de la semana que viene a seguir teniendo intervenciones o, o momentos dedicados a esta temática, lo cual valoramos este, y agradecemos especialmente. Después, eh, hay otras actividades la semana próxima que son, eh, por ejemplo, El día miércoles, eh, todavía no está definida la hora, pero se va a ir anunciando oportunamente, va a haber una concentración en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en la, la puerta de la Cancillería de la calle Colonia. Ahí la idea es concentrarnos para eh, entregar una carta y exigir al gobierno de Uruguay, a través de la Cancillería, que... De nuevo, seguimos con esta prédica que, que ya tiene unos cuantos meses. Empezó bajo el gobierno de la calle y continúa, desgraciadamente, bajo el gobierno de Orsi de exigir la clausura de la Oficina uh -huh. de Innovación de la ANI en Jerusalén. ¿Por qué no, no, lo, no vamos a, a la ANI o al Ministerio de Educación y Cultura, del cual la ANI depende?, Porque esta es una decisión política, porque todos sabemos que la oficina de innovación fue un regalo que le hizo la calle a la embajada de Israel Ajá. y al lobby sionista de Uruguay. Y, y como no podía llamarle política diplomática, quiero decir, ni comercial, le inventaron el de innovación. Pero sabemos que es una decisión política y por eso la, la concentración va a ser en la Cancillería y próximamente anunciamos la hora. Vamos a estar anunciándolo en las redes con placas específicas Mira. para cada actividad. Luego eh, tenemos el día 27, que es el jueves, creo, si no me equivoco, sí, jueves en lo de Molina, Tristán Narvaja, 15, 78, a las 18.30, Mentirosa editorial, va a hacer una nueva presentación del libro que inauguró la editorial de Leila Halled, la, la este, militante combatiente revolucionaria palestina Mi Pueblo Vivirá. Eso es el día 27. Uh -huh. eh, sabemos también que es muy probable que el 29 eh, salga algo en la juventud, en el diario La Juventud, sí. sobre el tema. Eh, el, el día 30 no sabemos si va a ser en el marco de la semana o no, pero también sabemos que el, el mercado popular de subsistencia se está preparando ah, no. una actividad también educativa, formativa. Eh, en este en la zona 3, en el eh, que agrupa varias cooperativas por vos, de. Espere. No, eso es por el Parque Rivera, Parque o Ribera. Parque Charruga, como nos gusta también. decirle. Eh, y luego, saliendo un poquito. ¿Eso cuánto, perdón? Parece que el 30. El 30. Eh, lo, lo tenemos Suena que confirmar. De... Aunque no sea una actividad enmarcada formalmente en la semana del APARGE, es una actividad que, por supuesto, conviene claro. apoyar y difundir. Y hace además el Día de la Tierra Palestina. Y es el día en que en el mundo se supone que culmina la semana. Siempre, a veces, las actividades se extienden más allá sí. del 30. Y este es el caso de Uruguay. Porque el día 4 de abril, eh, Our Voice... Eh, organiza en su espacio Insurgentes de, de, de Ciudad Vieja, en la calle Piedras 429, organiza una actividad eh, que ha titulado Bitácoras de Palestina, perspectivas, reflexiones y resistencias de un pueblo atravesado por el genocidio. Y ahí vamos a hablar algunas personas que hemos estado en Palestina, eh, va a hablar también un periodista ítalo-palestino que que forma parte de Our Voice y que también va, va a participar y va a haber lectura de poesía, y va a haber música palestina y alguna otra cosa más, ¿no? Y otra cosa que estamos haciendo con motivo de la semana y más allá, porque también lo empezamos antes, es como Espacios Libres de Apartheid reiterar la invitación a todas las organizaciones, colectivos, sociales, culturales, centros, centros sociales, culturales, eh, clubes deportivos, clubes de fútbol, sindicatos, gremios estudiantiles, asociaciones, instituciones, emprendimientos comerciales, como puede ser una tienda, un, un, un boliche, un bar, lo que sea, y la invitación a declararse Espacio Libre de Apartheid, ¿no? Porque, ¿Qué quiere decir declararse? Si un comercio dice bueno yo voy a uh -huh. declarar mi comercio libre de aparte, espacio libre de aparte, ¿qué quiere decir? Bueno, quiere decir eh, bueno un ejemplo también sería por ejemplo un, un, un emprendimiento este cooperativo de consumo como es el mercado popular de subsistencia, ya uh -huh, que hablábamos de eso y muchas otras, la FUCBAN podría sí, ser otra, ¿no? Sí, eh, una cooperativa, una federación de cooperativas, pero Un comercio, concretamente, es que primero lo anuncia, se anuncia públicamente, incluso puede poner un sticker o un cartel que diga, esto es un espacio libre de apartheid israelí, ¿qué supone? Que no va a, a vender productos israelíes, por ejemplo. Sí. ¿no? Eh, estamos viendo en este momento, bueno, este es el mes de Ramadán eh, para la, la, la población musulmana, que en Uruguay es muy pequeña, pero hay una comunidad musulmana, claro. y como en todo el mundo, estamos exhortando a no comprar dátiles israelíes. Sí. El mercado uruguayo está inundado de los dátiles de la variedad medjul, que esos son los esos grandes, los grandes exquisitos, sí. que también se producen en, en comunidades palestinas del Valle del Jordán, también del otro lado del Jordán, eh, en Jordania, se producen uh -huh. dátiles medjul. Yo he traído de Jordania o comprados en Europa, dátiles medjul palestinos o jordanos, eh, pero desgraciadamente los que se venden aquí son, son, los son los israelíes. que dónde se producen? También en el Valle del Jordán, en las colonias claro. ilegales. Tierras robadas. Tierra robada a comunidades palestinas. Entonces, pedimos que esos dátiles, así como otros productos israelíes, no se consuman. Pero además, como ustedes saben, la campaña BDS pide el boicot. A no solo a empresas o productos israelíes, sino a empresas y productos eh, multinacionales que son cómplices y que lucran con el apartheid y el genocidio. Una de ellas es, por ejemplo, la empresa HP claro. ¿no? de computadoras. Entonces, también se pide, por ejemplo, al Estado que en las licitaciones públicas no, eh, no admita... Eh, o no le otorgue una licitación pública a la empresa HP para proveer computadoras a, a una, cualquier empresa del Estado. Claro, ¿no? claro. Y así. Entonces, la lista y la información está en el sitio web de BDS, en español. Nosotros también solemos difundir eh, esta, estas, estas listas. Y, bueno, la idea es eso. Si se trata de una institución cultural... Eso, si no es comercial. Claro. Por ejemplo... Eh, ustedes saben que la, el lobby israelí eh, está siempre ofreciendo, ofreciendo, ofreciendo invitaciones, patrocinios, sí. viajes, eh, cursos, becas con todos los gastos pagos. Uh -huh. Bueno, es parte de la industria de la propaganda. Tienen un ministerio específico para eso, sí. que se llama Ministerio de Asuntos Estratégicos, pero es un ministerio de propaganda sí. para blanquear sus crímenes. Entonces, te invitan, ¿no? Eh, muchos sindicatos y el PITCNT hace años aceptaban esas invitaciones. Uh -huh. Después de muchos años de trabajo hemos logrado que eso se corte no sé si totalmente, pero ha cambiado, esa es una realidad, eso ha cambiado, y, pero implica no aceptar esas invitaciones, no aceptar financiación. Supone que somos una obra de teatro, un grupo de teatro independiente, queremos sacar adelante una obra, no tenemos plata, como le pasa a todo el mundo, y de repente la embajada de Israel te ofrece, te ofrece todo. un montón de guita o sea. para, pon para <ríe> montar la obra. No. O sea, todos podemos decir no. ¿No? y eso significa declararse esp espacio de libertad, porque no vamos a aceptar ningún tipo de vínculos a nivel universitario ni hablemos el papel que juegan los gremios universitarios para tratar de cortar los vínculos, los convenios, los acuerdos con las universidades israelíes y aquí quiero destacar que dentro de un panorama que es bastante sombrío en nuestro país por las razones que ya sabemos, de la profunda y extendida normalización de Israel aún a 17 meses de genocidio televisado en tiempo real que existe en el país todavía sin embargo algunos pasitos en la universidad se están dando en la Bien. UDELAR por ejemplo hay una propuesta llevada al, al CDC, al Consejo Directivo Central de, del co-gobierno universitario por ADUR y la FEU eh, para exigir que, eh, que el Que se le pida al gobierno, que se uh -huh. le exija al gobierno clausurar la oficina de, sí, de innovación sí. en Jerusalén. Son pasos en la dirección correcta. Hay muchísimo para hacer, pero lo importante es ponerse en marcha y hacerlo en la dirección correcta. Exacto. Sería muy bueno, <coughs> bueno, la semana que viene, como vos decías, vamos a estar dedicando tiempo a esto uh -huh. eh, todos los días. Eh, al que tenga noticias de que en su barrio, en su lugar de trabajo, en donde estudio, lo su que sea. su invitados, su cooperativa, su comercio. Cualquier iniciativa en este sentido que la comunique, porque eso también anima a otros a, y a darse cuenta que se puede hacer en, en cualquier lado, En María. una red, claro, no es una cosa independiente. Exacto, y lo último para cerrar red. esta invitación es a, a quienes tengan interés en Tener más información, sí. en saber en qué consiste declararse espacio libre de apartheid y sumarse a una red inmensa, sí. inmensa en América Latina y en el mundo de comunidades libres de apartheid eh, y de iniciativas libres de apartheid, que nos busque en las redes sociales de espacios libres de apartheid, que se ponga en contacto. Se encuentra enseguida. enseguida. Sí, Vos se ponés encuentra enseguida. Y te lleva claro, a espacios libres. Claro, ya sea de en Instagram, en Instagram en X o en Facebook que Perfecto. se comuniquen con nosotros y le vamos a proporcionar toda la información que necesiten María, muchas gracias por haber venido y vamos a estar en contacto estrecho todos estos días próximos así que gracias a, a, a la audiencia que se anime a pasar información